Por una ley de radiodifusión de la democracia. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garantice la diversidad de cultural y el pluralismo comunicacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.